bueno la canción que bueno, decía Charles Arnabur que que cuando uno habla entre canción y canción cuando uno tiene 20 años es porque que tiene que explicar algo de las canciones cuando uno tiene 30 años y habla entre canción y canciones para aclarar algunas de las cosas algunos poner los puntos sobre las ideas cosas que no quedaron claras cuando yo tiene 40 más de 40 y habla entre canción y canción simplemente es para tomar un respiro en este caso Es porque supongo que necesito explicar algunas canciones. Por ejemplo, explicar que esta canción que voy a cantar ahora eh, se escribió con la sensación de que de que este de que este mundo no es para nada el que soñaron no es para nada el que soñaron para nosotros nuestros padres. Gracias. Con la sensación de que Sigue habiendo muertos por la injusticia, porque antes morían en Vietnam y ahora mueren en Bosnia. Bueno, eso viene a ver. Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana. En pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda, papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, a oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupaste la sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas.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 Morian en Vietnam.